¿Qué tal amigos? Estamos dando comienzo a este nuevo proyecto de Radio Espacio llamado Clásicos del Rock. Mi nombre es Mauricio Bejar y los voy a acompañar por las próximas semanas en este nuevo proyecto, en este nuevo segmento de la radio que busca darle una... la oportunidad de escuchar otro tipo de música dentro de nuestra radio. Por supuesto, a través de www.radioespacio.tk los vamos a estar acompañando. Y queremos también que ustedes、eh, participen con nosotros, con todas sus sugerencias, sus pedidos, a través de radioespacio.hotmail.com. El objetivo de este nuevo programa es recorrer la historia del rock,、eh, por supuesto a través de la música, pero de la música de los más grandes exponentes de este género. Y para comenzar, y la muestra, sería el grupo que nos acompaña, los chicos de ACDC, y su tema, Back in Black, aquí. En Clásicos del Rock. ACDC, aquí en Clásicos del r o c k、eh, Bueno, déjenme contarles que el tema que escuchábamos e Back in Black、eh, pertenece a un álbum del mismo nombre de julio de 1980. Ahora, ¿por qué la referencia a esto? Este álbum、eh, en 1980 salió y hasta la fecha、eh, logró vender más de 21 millones de copias solamente en Estados Unidos. Y 42 millones en todo el mundo. Eh, bueno, eh, esto lo transforma en el segundo álbum más vendido de la historia. Nada menos de los chicos de ACDC. Harta copia vendida, ¿no?、Eh, bueno, como les decíamos, vamos a tra tratar de tener en nuestro programa a las bandas más grandes que、eh, han pasado por, por la historia de la música. Y que han influenciado a, la, a los sonidos que hoy nos deleitan en la actualidad de los grupos. Es el caso de la banda que viene a continuación, que es lo, Los Amigos de, de Who. ¿ya?、Eh, bueno, The Who, mí, aparte de ser una gran banda de los años 60, influenció a bandas como The Clash, Oasis o u 2、eh, b a n d a s importantes. Entonces, el legado que han dejado estos chicos de, de Who. Eh, ha ha trascendido a través de las bandas que se han visto i n f l u e n c i a d o s por su rock. El tema que vamos a escuchar es My g e n e r a t i o n del álbum The de Who Sings My Generations, ¿ya? un álbum de 1965 y que hasta la fecha aún sigue siendo coberiado por algunas bandas y por ende es una banda bastante importante dentro de la música contemporánea, dentro de nuestro rock. Entonces vamos con The Who aquí en Clásicos del Rock. Fade about about generation. All fade away. Talking a Don't try to dig what we all say、Talkin、about my generation. I'm not trying to cause a big s u c c e o n Talking about my generation. ...de w h o nos acompañaba aquí en clásicos del rock、eh, por supuesto queremos saludar a nuestros patrocinadores comenzando por obs producciones audiovisuales en internet los encuentran en www.obs.cl y su mail de contacto es obs.cl -obs la vía telefónica para contactarse con o b s producciones audiovisuales es el 746 4158 También nos acompaña el local de comida rápida Don Cangrejo, ubicado en Alameda 4151, que también ofrece todas sus exquisitas comidas a, a domicilio en todo el sector de Alameda con General v e l á s q u e z ahí a la oficina, las estupendas colaciones que tienen. Y para esto tienen que llamar al 779-8518. También nos acompañan las salas de ensayo para todas las bandas ahí de Power Music. En internet es en la página www.powermusic.cl. El mail de contacto es powermusic.cl.com. El número telefónico es el 634-8917. Entonces, estos son nuestros gentiles patrocinadores que nos acompañan tanto en Clásicos del Rock como en nuestro programa central de Radio Espacio y les queremos agradecer su presencia. En nuestros programas que por ahí me dicen que van a haber algunas sorpresillas más por ahí que vendrán más adelante. Y ahora seguimos con la buena música del rock clásico. s Y no podía faltar un grupo, una leyenda.、Eh, los chicos de Led Zeppelin y su tema, Since I've Been Loving You, aquí en Clásicos del Rock. since I've been loving you, yeah Aquí en clásicos del rock.、Eh, hoy comentando un poco que lo que decíamos de ACDC, l e d z e p p e l i no n lo hace nada de mal, a ¿eh? porque desde que se iniciaron como grupo por allá por 1968,、eh, la banda ha logrado vender más de 300 millones de copias en todo el mundo. Nada mal para la banda. encabezada por Robert Plant y Jimmy Page. ...y...、Eh, bueno, ya c i e n d o el link a esto mismo,、eh, Jimmy Page colaboró con la banda que nos va a acompañar a continuación en un tema que lleva por nombre You Really Got. Ya, ustedes tal vez no lo ubiquen, pero pertenece a la banda The Kings,、eh, estos londinenses. formados por allá por la década de los 60. Pero no es el tema que vamos a escuchar a continuación de Kings, porque tienen un nutrido repertorio para ofrecernos. Y en esta ocasión hemos elegido, para que esté junto a ustedes la música de Kings, el tema All Day and All the Night, aquí en Clásicos del Rock. acompañaba aquí en clásicos del rock por supuesto a través de www.radioespacio.tk、eh, y también los quiero invitar a que todos los viernes se conecten a esta página www.radioespacio.tk y escuchen nuestro programa central ahí donde voy a estar con mi gran amigo alex、eh, con un programa un poco más variado no con Y tiene muchos segmentos por ahí que en las votaciones le ha ido bastante bien, como reclamos reales. O otros tantos como biografías, que según me estoy acordando en este minuto, desde el estudio de clásicos del rock.、Eh, así que quedan todos cordialmente invitados a participar también de los concursos que ofrece Radio Espacio, como Radio Espacio Global. A escribiéndonos a radioespacio.com h o t m a i l de los premios yo les voy a contar también en este mismo programa en un ratito más、eh, de qué es lo que tenemos de, de regalo gracias a nuestros gentiles patrocinadores y así como también vamos a estar con Alex ahí informándoles de, de todos los acontecimientos que ocurran en cuanto a premios、eh, seguimos con otro gran clásico、eh, y otro gran tema de los chicos de Kiss Y un tema muy conocido llamado Rock'n'Roll a d All Night. Acompañaba Kiss, estos neoyorquinos, ¿no? eh, nacidos como banda por ahí por 1971, liderados por el carismático Paul Stanley, ¿no? junto a Jim Simmons, ¿Mm? que son los dos únicos que han estado en todos los discos de la banda. Paul Stanley y j i m Simmons, o sea, los demás integrantes también, pero los, son los únicos que han estado en los 28 discos oficiales que tiene la banda. Eso sin contar sencillos y soundtrack, ni tampoco contando un, un disco tributo que tienen por ahí que, que se realizaron ellos mismos, que lleva por nombre Kiss My Ass. Ah, Los chicos de Kiss,、eh, el bueno. El tremendo personaje que nos acompaña ahora、eh, lleva por nombre Jimi Hendrix. Y a Y un temonazo de, del año 1966 llamado Hey You, del, del álbum que a muchos jóvenes le complica esta pregunta cuando van a buscar trabajo. Y ahí aquí está la famosa frase que corta todos los. 「ああいう e x p e r i e Hey, you Jimi Hendrix del álbum Are You Experience?、Eh, nos acompañaba este notable guitarrista ¿no? de, Seattle, de Seattle, de la, de la cuna del g r u n g e Desde antes ya era cuna de, de guitarristas como Jimi Hendrix. Oye, tan notable este guitarrista que no es algo que diga yo. La revista Rolling Stone en el año 2003. Eh, lo eligió como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Dato no menor, Jimmy Hendrix. Y ahora,、eh, hablando de gente muy consagrada, nos acompaña un grupo que logró entrar al Rock'n'Roll a d Hall of Fame. e ...ya... q u Estos chicos son conocidos por. Evidentemente por su gran música, pero también por su look muy particular de lentes de sol. Y Largas barbas, un look que es bastante tejano. ¿no? <risa> bueno, este grupo es originario de Houston, Texas. Por ahí viene. No, algunos ya saben de qué i n estoy hablando. Así es, estoy hablando de CC Top o ZZ Top, como le dicen algunos. Y el notable tema: un tema de, de carretera, un tema de motocicleta. Back to the boom.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 I make an good o w m a steal. make an I old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm fired to the phone. b f i b e d a d b e d f i b a d f i b e d fired. Aquí en Clásicos del r o c k que es el proveedor de nuestra cortina musical, que suena de fondo de、eh, Touch. Eh, y bueno, quiero contarles que, como le s había dicho hace un rato, teníamos regalos para ustedes. Por ejemplo, tenemos fotografía estudio, 20x25, ¿ya? gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. También tenemos sándwich y bebidas para dos personas. gentileza de don cangrejo y además tenemos una hora de ensayo gratuito para tu banda gentileza de power music ya mira、eh, el grupo que nos acompaña ahora、eh, bueno nació en londres en 1970、eh, con más de 20 dijo discos perdón bajo el brazo、eh, roger taylor Brian May, John Deacon y Freddie Mercury conforman Queen, un notable grupo ¿no?、eh, que hacen gala de toda su maestría en música a través del rock y de la psicodelia. Y el tema que nos acompaña es un tema de 1984, usado por ahí en, algún, en alguna publicidad muy recordada, un tema de John Deacon. que lleva por nombre I Want to Break Free. Aquí en clásicos del rap a través de Radio Espacio, eh, bueno, eh, lamentablemente o gratamente ya sabrán, porque lamentablemente nos tenemos que de despedir. ¿Por qué t a l luego、si、seguirán ustedes si todavía no nos acercamos a, a la hora de programa? Por una, por una razón súper simple, que he querido darme un gusto de escuchar un tema. Que nunca se puede escuchar completo en, en las radios, en los conglomerados radiales. Pero de, de eso ya luego les voy a comentar.、Eh, primero, quiero agradecer a todos los auditores, tanto que escuchan clásicos del rock como el programa central de Radio Espacio.、Eh, por supuesto, a través de www.radioespacio.tk. También a todos los auditores que nos mandan todos sus mail. s a radio espacio a m a i l com queremos agradecerles a todos ellos、eh, hemos tratado de d e volver la mayor cantidad de mail posible pero vamos a seguir en eso así que vamos a tratar de complacerlos con todos los pedidos con todo lo t toda la buena onda que nos ha llegado al programa central de radio espacio y que espero que clásicos del rock también sea un programa de su agrado me dicen por ahí Que también van a venir nuevos programas y, y van a venir programas de distinto contenido dentro de la misma radio,、eh, lo cual me, me parece interesante para poder、eh, enfocarnos en distintos puntos de música、eh, para distintos gustos, perdón, y, y a través de eso que nos sigan acompañando en, en Radio Espacio. También queremos agradecer a nuestros gentiles patrocinadores, como son、eh, OBS Producciones Audiovisuales,、eh, para todas sus producciones de eventos y todo. ...en Su, su página web es www.obs.cl. El mail de contacto es obs.obs.cl. Su número telefónico es el 746-4158. También quiero agradecer al local de comida rápida Don Cangrejo. Ubicado ahí en Alameda 4151, y donde pueden realizar sus pedidos al 779-8518. Y por supuesto a las salas de ensayo Power Music, en su sitio y en internet que es www.powermusic.cl y su mail de contacto que es powermusic.cl hotmail.com. El número telefónico es el 634-8917. Bueno, y de esta manera yo me empiezo a despedir. Eh, esperando que le haya sido de su agrado este primer programa de clásicos del rock. Y lo que les comentaba al principio, hace, al principio de esta intervención, el tema que nos acompaña ahora es del grupo Iron Butterfly, que lleva por nombre Inagada da Vida. Un tema que raramente podrán escuchar completo en alguna radioemisora,、eh, porque esta banda de San Diego, de San Diego, Estados Unidos, Eh, llevó la, el rock psicodélico al máximo tanto es así que incluso en, se hace una parodia sobre la duración de este, de este tema de inagada la vida que se hizo una parodia en los simpson、eh, en un capítulo cuando b a r t cambió los himnos de la, de la iglesia y fue renombrada en aquel, en aquel entonces como en el jardín del edén y escrita por y、e. ron butterfly Datos de trivia que también puedo, me doy el lujo de ofrecerle a usted. Pero entonces ahora vamos a escuchar el tema completo. Un tema algo largo, ¿no? Un tema que tiene 17 minutos de duración. De Iron Butterfly. Y con esto me despido. Muchas gracias por todo. Escuchamos Inagata da vida aquí en Clásicos del Rock. In a god of a feeder, don't you know that I m l o v i n g you? In a god of a f e d e r b a b y don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me?、And、I'll take my hand. God Know that I'm loving you in a god of the feet of a vida, baby. Don't you know that I've always been true? Oh, what?